Para que lo puedas volver a escuchar, o lo puedas escuchar, el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Aparte de escuchar el programa y buscar Música cada 7 días, también te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello lo he dicho en la página que tiene este programa en La página que tiene Euskal Música En Facebook Facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia ¡Sí! Tenemos 90 minutos por delante Hora y media para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Esta semana con muchas, muchas Novedades Entre ellas el nuevo trabajo discográfico para la formación Saskel, el álbum titulado Es en Tune. Desde Bilbao nos llega la propuesta de Niketz, el álbum frenético. También escucharemos el adelanto discográfico de la formación Bolvon Kings, formación de Atarrabia. También sonarán uno de los temas incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para Peñat y Geravide. Y también, durante esta próxima hora y media, también te trajo eco el repaso a la quinta de conciertos. Conciertos interesantes e importantes, los que tenemos durante los próximos días. E importante e interesante el concierto del 16 de diciembre en Atarrabia. Todo esto aquí en el 100.8, todo esto en Berriozar y Ratia en una nueva edición del programa Euskal Música que ahora mismo comienza Y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con la formación Saske Luna Banda que surgió en 2012 en Bilbo Anteriormente Asier y Echaun pusieron los antecedentes de la banda en los locales del Gatteche Sorginchulo de Santuchu En 2012 definieron el grupo con Oscar, John, Asierito e Irati Y hay que comentar que esta banda tienen dos baterías rotatorias Asierito y Pierres, Irati, Pierris y Echaun que son hermanos Hay también que comentar que Saskel tiene su interés hacer música, pero en euskera. Y en 2015 aparece la maqueta Beta, cinco temas grabados por Raúl Vilar, hermano de Asierito. En 2016, Kaki Arcadazo graba en los estudios Galate de Anduain el primer disco autoproducido por ellos mismos, el álbum titulado Saskel. En noviembre de ese mismo año ganan Van de Leia, organizado por Aske fundación El premio es la grabación... Y edición de este segundo trabajo discográfico Es en Tune Un álbum, este segundo, larga duración Grabado entre el 17 de julio y el 18 de agosto En los estudios Galate de Anduin Hay que comentar que hay temas bastantes interesantes Por ejemplo, el tema que cierra el álbum El remix del tema ZT De, de de manos de doctor Critz Un gran tema que te puedes encontrar, lo dicho, en este segundo trabajo discográfico Segundo larga duración para esta banda, para Saskel Nos introducimos pues en este segundo larga duración para esta formación de Bilbo Surgida en 2012 y de este álbum, Es en Tune Te extraemos los temas Infernuco, Atean Y el tema queda titular álbum, Es en Tune Música estaban dos de los temas, incluidos en lo que es el segundo larga duración para esta formación de Bilbo Saskel, los temas Infernuco Atean y el tema que da título al álbum Es En Tune. Y no somos con más historias, nos vamos con más música, dejamos a Saskel y nos vamos con la formación de Bilbo Nickets que son una propuesta dentro de la escena del rock duro vasco que formaron en 2002. En los inicios grabaron una maqueta y un LP de cuatro temas, los cuales sirvieron como carta de presentación, abriéndoles las puertas en diferentes concursos y festivales. Han pasado seis años desde que Nikets presentara Visi Eta Adirasi, tercer trabajo editado, el cual supuso una manera impactante de asomar la cabeza tras dos maquetas previas y venir funcionando desde 2002. La banda en este cuarto trabajo frenético suena mucho más potente y asentada que en el pasado. Hay que destacar el sonido penetrante y grave donde el bajo tiene la presencia necesaria. La batería cuenta con una gran pegada y la guitarra centrada. En riffs también tiene su espacio Para buscar parajes más cristalinos En temas como Dena Eta Es Ser Es Con la colaboración de Sergio Ruiz De Eraso o el tema de Ser Tú También hay que comentar que la formación Naked la componen actualmente Cháver a la guitarra y voz Jorge a la batería y Miquel al bajo Nos quedamos pues con una propuesta Interesante, las que no la que nos trae Esta formación de Bilbo, la que nos trae Naked y de este álbum frenético Te extraemos los temas Muga y el tema Dena Eta Eser, Es Ser Es Formación en Nickets con este Nuevo trabajo discográfico titulado Frenético y es que hemos comenzado con novedades Con Saskel, con Nickets Y vamos a seguir con más novedades Ya que nos vamos a ir con lo que es El adelanto del nuevo trabajo discográfico Para Bourbon Kings Una banda de rap metal, new metal Afincados en Villaba a Tarrabia Formada en 2014 Sus componentes provienen de la escena Del hip hop y metalcore local Los componentes son Aaron D.B. A la voz principal y DJ Pike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 En su anterior gira Bourbon King seguirá destilando sobre el escenario Ese carácter etílico Con una energía explosiva Que hacen única a la banda de Nafarroa Bourbon King Hay que comentar que el sábado 4 de noviembre Estarán sobre el escenario de la sala central Presentando este su nuevo trabajo discográfico Performance Y hay también que comentar que junto a ellos Estarán el Portal de Jade Que también presentarán disco Y que los tendremos aquí en el programa Buscar Música el jueves 2 de noviembre para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico junto a ellos estarán Newcore y ya que estamos hablando de ese concierto hay que comentar que las entradas ya están a la venta por 7 euros nosotros nos quedamos con el sencillo adelanto una sola oportunidad de esta formación de Villabatarrabia Born Kings esto es Born Kings Pues así suena el adelanto de este nuevo trabajo discográfico De borbon Bourbon King's El un Performance, lo que escuchábamos Lo dicho, el sencillo adelanto Una sola oportunidad Y nos vamos con algo más tranquilito Ya que nos vamos con el señor Beñat Igueravide, ya que tres años Después de la publicación de su primer disco Orbañak, el cantante y músico Beñat Igueravide nos presenta Su segundo trabajo discográfico titulado Geldi Aldi Bakoycian Al igual que en el anterior, este disco Ha sido grabado en sonor Hola, estudio de Aduna y el propio Igueravide se ha encargado de componer e interpretar todos los temas, así como de la parte técnica de la grabación, además de ofrecernos un ramillete de buenas canciones. El disco es un reflejo de la visión creadora del cantautor, caracterizada por la inspiración, el talento y la concreción. Nos quedamos pues con este álbum, el álbum del señor y Igueravide, el álbum Numinious y de él te extraemos uno de los temas incluidos en ese su álbum El Sencillo, Gel Dí Aldi by Koitzean El Ezenau en la <música> Barça cona Oyu batean a Tur is God txartin hunditasuna gertu sentitzeko almena Así suena la música de este señor, la música de Beñat Ikeravide dentro de ese álbum titulado Nominius, el tema titulado más concretamente... Eh, y de la música tranquilita de Beñat, nos vamos con algo más de caña, nos vamos con algo más de fuerza Nos vamos con la formación Ará, una banda de Onda Roa que titula a su primer disco Adiccioac, Miñac Eta de Sirac Ará es donde la fuerza se integra con la melodía, distintivo del rock intenso Rock con aspecto profundo, a menudo sucio, duro, rugoso Ará nace en un brusco mar de rock, ciertas veces Hark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 Los temas es Esa Saguna o el tema Asken Argea Itzaltzean, junto a otras sustanciosas cinco canciones compactas y rockeras. Algunas veces oímos berry Dud, STP, Kuraya, canciones que hacen que la totalidad del disco sea espléndido. Y espléndidas son las dos canciones que te vamos a extraer de este álbum. El álbum titulado Adixioak, Miñak Eta Desirak, Surupachen y Kitsikan son dos de los temas, incluidos en el nuevo larga duración de la formación Arad. La formación, ahora nos vamos con la formación de Nafarroa Ardi Belcha ya estuvieron por aquí, por Euskal Música finiquitando, como quien dice la temporada 2016-2017 presentándonos este primer larga duración, editado bajo el sello rock star Records, un álbum con 10 temas, ellos son Euken Uvasos a la batería, Eneco Larrea a la guitarra solista, David Gómez a la guitarra rítmica, acústica y voz y Edu Pardo al bajo acústica y coros. Muchas colaboraciones en este nuevo álbum, como por ejemplo... Eduardo Beaumont del piña este de Marea y Mala Puta Garchot Walde de guilty Brigade Podry de ratchinger Diego de MDO Xavi Bastardi de Wilde Brigade Y Angelou Romero de Vomitando al Personal O Tercer Grado Estas han sido las colaboraciones de este álbum debut Para esta formación para Ardy Belcha Nos introducimos en este su álbum Y de ahí te extraemos los temas Mis Demonios y Ni Justicia Ni Ley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 ...acercándonos eh, prácticamente a las 7 de la tarde de este jueves en 19 de octubre del 2017... ...si nos escuchas en riguroso directo, eh, sábado 21, domingo 22 de octubre... ...si nos escuchas en redifusión, vamos a repasar un poquito la agenda de conciertos para estos eh, próximos días... ...dejamos un poquito de lado las noticias y nos centramos en los conciertos... ...nos centramos en los festivales de los eh, próximos días y de los eh, próximos meses... Comenzamos con el sábado 21 de octubre donde está la segunda parte de Esto no es rock radical vasco Será en la sala central de Iruña a partir de las 9 de la noche El viernes 27 de octubre de 12 en Bluesband en La Carbonera a partir de las 10 y media con entrada gratuita Un día más tarde el sábado 28 de octubre Mikel Urdangarín estará en la sala central de Iruña a partir de las 9 de la noche las entradas a la venta anticipada por 10 euros en taquilla en la sala central por 12 euros Nos vamos hasta el sábado 4 de noviembre en la sala central de Iruña a partir de las 8 de la tarde por 7 euros presentación de los nuevos trabajos discográficos de las bandas Bolvon Kings y el portal de Jade además estará encima del escenario la formación Nuccares Y nos vamos hasta el sábado 16 de diciembre en la localidad de Atarrabia se celebra la edición número 21 de la torch Rock desde las 4 de la tarde con las bandas Sociad Alcohólica Will Instruments, Skakeitán, Rude Pride, Deshacato, Glaucoma, Xavi Anita Parker, Gatillazo, Guaman Pogua, Uncha y Los Zopilotes Chirriause Las entradas anticipada por 18 euros en taquilla por 23 euros Festival importante, festival interesante El Atorch Rock En la edición 21, el sábado 16 de diciembre En Atarrodia villaba Pues hasta aquí la agenda de conciertos Para los próximos días y para los Próximos meses, nosotros Que volvemos con la música y lo hacemos con nada más y nada menos que con esta mujer. Lo hacemos con la Labrit de Usurvil Gipuzkoa que desde muy joven se involucró en el mundo de la música y ese deseo musical imperturbable quizá. Provenga de su madre. Las canciones de su primer disco, álbum de su primer trabajo, Paradiso A, editado bajo el sello de Oyuka en el 2000, resonaron insistentemente en las radios. 18 meses después, el turno fue para Nori Eginso, también editado bajo el sello Oyuka un año más tarde en el 2001. La Brit ha hecho... Sorchi y e los estudios a Medemutricu en primavera y principios del verano del 2016 de la mano de azular Arizmendi. En este nuevo trabajo, Sorchi, el álbum es horizontal, es una imagen de ese logotipo infinito y título de su tercer trabajo discográfico. La cantante de Usurbil ha estado muchos años sin editar discos, pero no ha perdido pulso en la frescura de sus melodías. Yo diría que ha cambiado prácticamente su estilo musical, como ya has podido comprobar, ya hemos escuchado varios temas en su en, en la temporada anterior de Euskal Música hoy vamos a escuchar dos temas más pero como vas a poder comprobar ha dejado la guitarra de los álbumes eh, paradisua y Nori Eginso y le ha dado un poquito más eh, argumentos electrónicos eh, relajo del sonido, chill out atractivas melodías de voz en definitiva, que ha cambiado prácticamente lo que era la brit de su inicios a lo que es la Brit de este año 2017. El álbum se hace llamar Sorchi y de él extraemos los temas pausu Pausubakoycian y el tema Eskerraka. comprobar, Labrit que vuelve, como te comentaba anteriormente, más con música electrónica, más el relajo chill-out, más atractivas melodías de voz, lo dicho ha dejado de lado un poquito la Labrit de sus inicios con la guitarra y se ha vuelto un poquito más bailable con dos de los temas incluidos en este su álbum Pausubakoychan y el tema es Eskerrak, aunque también le ha dado pinceladas de esa música de baile en el Maitazunaren Paradisoan Murguilduta, una versión de uno de los clásicos de su segundo álbum titulado Nori Eginso del 2001. Ahí de la Brit nos vamos con Emon, una banda que surge en Vergara en primavera del 2007. Su principal premisa era en pasar unos buenos momentos musicales. Al principio, al no tener repertorio propio, tiraron de versiones, pero en 2010, con la mente en su primer disco, comienzan a brotar las canciones que darán pie a su álbum Pistu R.E.A. Los directos se suceden y suben como la espuma. En 2011, volarán a Londres e Italia y a la vuelta... Verán que era ahora pues para empezar a pensar en las canciones que irían en su segundo trabajo discográfico con Fetty Colore, que es el que tenemos en nuestras manos. Un álbum que fue grabado en primavera y otoño del 2012. Una formación compuesta por Eneko, Aritz, Ekaich, Isusko, Andoni y Ander. Todos estos componentes hacen esto. Esta música hacen la música demon de el álbum Confetti Colore, del te extraemos los temas La Rosa Gorri Gorria y el tema Eishu. anto que ya no andau cambada Naskatu da Ni etzeko Andregazte bat naiz Naskatu da amantalez Zenarra rentzat Denbora badot niretzako Batere ez Zenarra rentzat denbora Badot niretzako Batere ez Gaur lore bat Kasodot Mamu batek igorria. yourself issue with it i to see then i'm on a erortzen bakarrik bizi den i'm on a to erortzen asko maite du nire ze me abaña stay etortzen asko maite du nire ze me abaña stay miss demon seguimos con música fresca seguimos con música alegre nos vamos con otra banda también de este estilo de música nos vamos con el grupo sesate que vuelve a las pistas de baile y no de cualquier manera vuelve con el mejor disco que han hecho nunca así lo confirma el título del disco que publican con la plataforma bomberineea ekinchan un álbum titulado yñois eguin un disco y en el cual te vas a encontrar 10 canciones y es que seatetek dice que es hora de editar conciencias. Es hora de pensar. Además de agitar conciencias, de pensar, el disco cuenta con diferentes colaboraciones. Kalashis Nahola, que ha introducido teclados en varias canciones y los componentes del grupo Talco, cantan en la canción Esin Saitus Yassan. Por otro lado, la letra de pianista pianistaren Eriotsha está basada en un poema de Joseba Searriónendía y la grabación y mezcla del disco son de Carlos Osinaga y la masterización de Jonan Ordórica. Nos quedamos pues con este álbum de Sechatec, el álbum Iñóix Egin Dugun Discorik Onena y de él te extraemos los temas Costa la Costa y el tema Shaminaren Ederranc. de Sesate que vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa de Uskal Música. No antes comentarte que hemos escuchado el nuevo de Sasuke de Nikets el adelanto del nuevo trabajo discográfico de Burrun Kings. Nos hemos introducido en el álbum Nominius de Veñat y Gravide y hemos escuchado uno de los temas del álbum, el tema más concretamente Geldialdi Paco Hemos escuchado a, a la formación Ara Ardi Belcha, también a Labrit, a Emon y a Sesate. Hemos repasado un poquito la agenda de conciertos para para los próximos días y para los próximos meses. Recuerda que Uscal Música vuelve nuevamente contigo el próximo jueves, ya cerrando lo que será el mes de octubre, será el jueves día 26. Hasta entonces, ¡saludos! ¡Agur! ratía en el 100.8 de la